Libro del profeta Zacarías, capítulo once versículo primero. Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma al fuego tus cedros. Aulia, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Auliad, de encinas de Bazán, Porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores. Porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones. Porque la gloria del Jordán es destruida. Los pastores inútiles. Versículo cuatro. Así ha dicho Jehová mi Dios. Apacienta las ovejas. De la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, Bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de Elias. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí, Yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí dos c a l a d o s al uno puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruía a tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, No os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi c a l l a d o gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño, que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro c a l l a d o ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, Toma aún los aperos de un pastor insensato. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y e r a la espada su brazo y su ojo derecho, Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido.